Todo esto, lo dicho, te lo puedes encontrar en la página que tenemos en Facebook... ...facebook.com barra Música Berriozar y Ratia. Hoy tenemos un nuevo programa completo, música y entrevista. En lo que se refiere a las entrevistas, a eso de las 7 de la tarde... ...tendremos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia... ...por el programa Euskal Música a Pedro de la Formación NX... Que acaban de publicar lo que es su séptimo trabajo discográfico Y ya lo han presentado en dos lugares Uno de ellos en Iruña Hoy lo tendremos por aquí, lo dicho, a Pedro DNX Para que nos hable de la trayectoria musical de la banda De los conciertos y por supuesto De este recién estrenado séptimo trabajo discográfico Aparte escucharemos entre otros grupos El nuevo trabajo discográfico de Izeberg Es una, una novedad que nos llega al programa de Euskal Música. También escucharemos entre otros grupos a Singira, a Emon o a la formación Los Lucians, que la semana pasada ya los tuvimos por aquí, por Berriozar y Ratia, para presentarnos su primer larga duración Prohibido Pensar.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 Y vamos a comenzar el programa de Odeus Música y lo vamos a hacer con una novedad. Nos ha llegado hace poquito, hace dos días, a el programa. Hablamos de la formación Itsever. Comentar que los miembros de esta banda pues les hemos visto actuar en otros grupos como Mendekuichua, Ochikara o Odolaren o Minchoa. Quizás por eso pues alguien podría pensar que Itsever es el plan B de esta formación, de estos cuatro amigos. Pero paso a paso han hecho lo más complejo. Han pasado de ser cuatro músicos a funcionar como un bloque, como un bloque. Como un grupo, todo a una al servicio de las canciones Luric Es Begibistan, es el claro ejemplo de esta evolución. No son tiempos para muchas tonterías y las letras reflejan esta época tan revuelta que nos toca vivir. El disco comienza con un hit en toda regla. Gardelukubat, quien decía que Melodía y Fuerza eran antagónicas entre sí. Después de este primer tema, el disco va sumergiéndose en tonos y colores mucho más complejos. En definitiva, te puedes encontrar nada más y nada menos que siete temas en lo que es este nuevo larga duración, siete canciones en el océano del rock melódico. Lo dicho, nos quedamos con ellos, nos quedamos con iceberg El álbum Luric es Begibistan es una novedad en Euskal Música y de él te extraemos los temas Sañetan y Sañetan. Erraldaatu Beran du jaio gin Amestu zitke dena bete Zer bat aldiz jasan, zen bat aldiz zentzun behar, jaz da berdina, zen bat etarexan, ta errepikatu, zen bat aldiz Estamos sonando dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo larga duración para esta formación para iceberg una formación que ya está presentando este nuevo trabajo discográfico, más concretamente el día 10 de julio estarán en Iruña en el Berría Taberna, el 15 en Oñati, en el Gastelecu el 16 en el Frontón de Añorga y el día 5 de agosto lo estarán presentando en Usurvil este nuevo larga duración titulado Lurik es Begui Bistán y de la formación y saber novedad esta semana en Euskal Música, nos vamos con ETS, Entol Sarmiento, una banda que nace en el 2005 en Áraba, al principio el fundamento de sus canciones se basaba en el punk, pero en 2007 el grupo tuvo una transformación importante al incluir una sección de viento que le escoraba hacia ritmos ska. En 2008 editaron la maqueta Vendimia Seleccionada el primer arreo vertiginoso lo dieron en 2012 con el álbum Hacia la Luna. En 2014 Sure Mundua impacta de forma contundente. Esta banda, muy conocida en la Rioja la Besa, todos los temas conquistándolo en cada recoveco de los directos, ahora comienza la cuarta singladura, un álbum que ha sido grabado en los estudios Sonido 21 de Galar bajo la producción de cabvi San Martín en octubre del 2015 en todo sarmiento viene sin espanta alguno en su nuevo trabajo delúric es tiene tres cambios notorios respecto a los anteriores discos es más corto con seis canciones en total pero Dinámico hasta el final el cuarto álbum está íntegramente cantado en euskeda nos vamos a quedar con este álbum bellúrique es", cuarto trabajo para esta formación de áa y de este álbum te vamos a extraer los temas laguna miña y euucci Oso tasunean Karagardo artean Eta parra bezala Konturatu gabe Dezagertzen dira guztiak Betiondo gaudela esaten badugu dena Denadago labetiko moduan Larik asketak neska familia Badakizu berdindoaz Betiondo gaudela esaten badugu Anazorik gabeko bizizadela Ez dugun laguntza restorik izango Zein da bada Zurek ez da Zein da Ahora esta seca de analcohol Ibarre artean, zenbat desarkada falta dira une askotan Pausu bat denatzeetik beste pausu batoa Gaur ezberdin ezan goda behar zaituzten lagunak Betiondo gaudela esaten baduko, dena dago labetiko moduan Larek asketak deska familia tela esa temba dua las bizitza dela ez ugu la huts arrastorik izango zein da bada zure keska senda arrasloa gawarena seca de andar colare Gordeta, minutu gutxia huetan guzti zaztuta Begirada bakar batez, ella tendizutena Libre izango zara guzti onari ma Ezer esan gabe guti zuten atzorizitza, Gehien maite eduzunaen gerizbean, gorputzaraango zuten baina ez gurua geingo dute ostu gore galdia. Zengetu egunero, kaletan erantzuten du gugo goz Horroka kitatzen badu gure esena, jarraiteza Goni La música festiva, el scam de esta formación de árabe en Tol Sarmiento Y nos vamos con otra propuesta musical Nos vamos con algo más tranquilito Nos vamos con la formación Singuira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 La grabación. El álbum se hace llamar Vidaya y del text traemos los temas Vidaya y Amilde Gui. ahí estábamos, con otro estilo musical diferente a ETS, un poquito más tranquilito, el proyecto musical que ha sacado el Oñatierra, Íñigo Ibarrondo, bajo el nombre de Singira, y volvemos con música festiva volvemos con la formación Emon, que ha sido desde un principio una coctelera musical, pero a la banda se le dio el nombre y práctica en 2007, en la localidad de Ipuzcuana de Vergara, en Emon han cumplido una permisa importante hacer bailar a la gente los primeros años son importantes para darle continuidad al proyecto iniciado En 2007 editan su primer disco, Pistueria. Emon sentirá que va tomando forma. Todas las preparaciones de las grabaciones son interesantes porque garantizan una seriedad necesaria. En febrero del 2013 sale de la mano de Vagaviga lo que es su segundo larga duración, Confetti Colore. Y ahora Emon ha grabado el tercer trabajo, SUA, en octubre del 2014 en los estudios Ame de Mutricu de Guipúzcoa. Emon presenta su tercer trabajo, SUA, con cada vez pues más recursos cursos musicales a su alcance. Sobre el anterior trabajo se dijo que mon se ilusionaba con hacer bailar a la gente con el disco y en el directo más madera para el caliente fuego. Ahora Emon sabe que tiene buen material y para realizarlo se ha involucrado plenamente en la producción musical de este tercer trabajo discográfico. Nos quedamos con los temas Mincha y Sure Sua. ia minza uzi alboa na pizza beharrezkoa Egezkoa, pizza be Gainetik, e gescoa le gedi de cafe engañeti pur escume da ga pengañete pure scumena ustonera baktera suria bien manera canerea mi llega buena yo soy el carril larri cinta miña pure scuda amba antzekoa bia bia jaidezen egunak hey gunak hoye talawor du ditu menyasuet za Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para esta formación para Emonel Album Sua, los temas Mincha y Sure Sua. Y de la música bailable, de la música divertida y que nos hace disfrutar de Emon, nos vamos con Beira, una formación que nace en Oyertsun con John Martín, Egor Arrobarrena en 2006. La razón principal de Beira es profundizar en los versos musicalizados y hacer confluir de la forma más apropiada letra y música. Beira comienza pausadamente sin prisa, por llegar a crear ritmos, escribir letras y fusionar ambas para que los versos musicalizados se conviertan en canciones. En 2013, el dúo autoeditó el disco Dena es de Nean ser sonidos y textos con cierto sabor melancólico. Los directos, en cambio, contienen humor y más ritmo. En 2014, la transformación del grupo propiciará que salgan nuevas canciones y que el segundo disco estuviera brotando. Beira ha grabado su segundo álbum, Margot Durante 2014 y 2015 en los estudios Ame de Mutricu. Esta formación, Beira edita este su álbum Margot Duperria con unas letras bien construidas y cuidadas a las que se les une melodías brillantes y ritmos variados. Beira es verso y música, versos musicalizados y lados claros finamente es la propuesta de esta formación de Beira es la propuesta de John Martín Egor arena cuando lo fundaron en 2006, nos vamos a quedar con este nuevo álbum, Margot Uberria y de él te vamos a extraer los temas Mire Buruari y Kesko Keskaka ke Is that cool? está esa propuesta que nos trae John e Igor, en la que profundizan los versos musicalizados y hacen confluir de la forma más apropiada letra y música. Editado bajo sedio Vagamiga, el álbum Marco Tuberria, lo que escuchábamos, los temas Nire Buruari y Kesko Kescak. Y ahora nos vamos con una formación de tafalla Nos vamos con Los Lucian, que recientemente han publicado lo que es su primer larga duración, Prohibido Pensar. Ellos son Álvaro al Teclado, Andoni al Bajo, Leza a la Batería, Xavi a la Voz, Aitor al Trombón, Miquel a a la guitarra, David Chopo a la guitarra y Rubén a la trompeta ya estuvieron por aquí por Euskal Música la semana pasada cuatro de los componentes para hablarnos de este primer trabajo discográfico de la trayectoria musical de la banda y por supuesto de los conciertos nos vamos a quedar con dos de los temas Status sacarra y a todos ellos desde Tafalla Los Lucians con su primer larga duración Prohibido Pensar Por no callarte Por no claudica De Tafaya De los Lucians Con ese álbum Prohibido pensar Que por cierto Ya está a la venta En diferentes eh, Bares de Iruña Y nos vamos con una formación siete discos ya en su haber hablamos de nx lo dicho estos días están presentando este sub séptimo larga duración yo hoy aquí en Euskal música en berriozar y rat tenemos a Pedro uno de los componentes de la banda para hablarnos de la trayectoria musical de sus conciertos y por supuesto de este trabajo discográfico antes de meternos a hablar con él vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este séptimo trabajo para esta formación para nx X. Benko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 entrevista que hemos mantenido con Pedro de la formación en x que se ha pasado por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Euskal Música para presentarnos este su nuevo trabajo discográfico una formación que ya ha presentado este nuevo larga duración tanto en Iruña como en Guipúzcoa y que lo va a seguir presentando durante este verano 2016. Comentarte que este nuevo trabajo discográfico como has podido escuchar en la entrevista viene en formato USB y ya está a la venta. Y el programa Euskal Música que también te va a decir adiós, ha sido un placer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 A la hora que más te convenga Lo dicho, nos vamos Será hasta dentro de 7 días En una nueva edición de Euskal Música Hasta entonces, un saludo agur junio cerramos la quinta temporada... ...de Euskal Música... ...y lo hacemos con... ...Los Lucian, Puro Relajo, Emon... ...Los MacGregor, Aun Chape... como y... esto y mucho más... ...en el 100.8 de la FM... ...en Berriozar Ratia... ...de 6 a 7 y media de la tarde... ...jueves 30 de junio... ...cerramos la quinta temporada... ...de Euskal Música... ...con los temas más festivos de Eoskal Música. Escata y ratia en el 100.8 de FM.